Hay una nueva religión en el horizonte. No está afiliada a ninguna denominación religiosa en particular, pero se la practica todos los días en nuestra cultura en pie. Se llama tolerancia. Hoy, el doctor David Jeremiah explica cómo los cristianos enfrentan un reto al confrontar la paradoja de la tolerancia. La sociedad nos critica como siendo intolerantes y, sin embargo, es la fe cristiana que no se la tolera en ninguna parte. el Dr. Jeremiah insta a los creyentes a adoptar una posición firme por la verdad de la Palabra de Dios y a centrar nuestras vidas en ella. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Para introducir la conclusión de su mensaje, nunca pensé que vería el día cuando se marginaría la Biblia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a concluir con la tercera parte de este mensaje al continuar examinando lo que ha sucedido en nuestra cultura que ha empujado la Biblia a los márgenes en lugar de al centro de nuestras iglesias. Es raro hoy día al entrar en alguna iglesia, incluso las que se considera de evangélicas, descubrir que la Biblia está en el centro, que obviamente Jesucristo está en el centro, pero la Biblia, bien, ese es el material de estudio, es de lo que hablamos. Es de lo que enseñamos. Estamos tratando de presentar un recordatorio en el corazón de toda persona de que la Biblia es la palabra de Dios y que es la clave para impedir que nos descarriemos y tomemos la dirección errada. Así que hoy vamos a continuar esta consideración y espero que nos acompañe. El día de mañana empezaremos un nuevo capítulo de esta serie y también del libro titulado Nunca pensé que vería el día cuando la iglesia cristiana sería irrelevante. Usted no querrá perderse este programa el día de mañana mientras continuamos nuestro recorrido por esta serie y este libro, Nunca pensé que vería el día. Ahora, un poco más para terminar esta lección final sobre Nunca pensé que vería el día cuando se marginaría a la Biblia. Estamos tratando de explorar algunas de las razones por las cuales se ha marginado a la Biblia en tantas iglesias.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 Si una creyente tiene miedo de decirle a su vecina musulmana lo que la Biblia dice en cuanto a Jesús por temor a ofender a su amiga, o si el predicador tiene miedo de decir lo que la Biblia dice en cuanto al cielo y el infierno por temor a ofender a algunos que dan ofrendas jugosas, o si el político cristiano tiene miedo de identificarse con la verdad de la Biblia por temor a perder votos, estos individuos concuerdan con la cultura de que la Biblia es ofensiva y se le debe empujar a la periferia del debate. Pero la Biblia es ofensiva solo por aquellos que se ofenden por su mensaje. Como el apóstol Pablo escribiera en primera los Corintios 1 Corintios 1.18, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Tener miedo. de la forma en que otros pudieran responder a la Biblia, es una manera fácil para que los cristianos participen en la marginación de la Biblia en los hogares, en los barrios, en las iglesias y en la cultura en general. Así que hemos aprendido que a veces nosotros, que somos cristianos, una parte del 75% o el 80% de los que componemos esta cultura y que decimos ser cristianos profesantes, protestamos por la marginación de la Biblia, pero participamos en ella debido a que respondemos indebidamente a lo que nuestros líderes dicen, que no queremos pagar el precio de la lealtad, tenemos temor a la vergüenza o temor a la ofensa. Y aquí hay otro que pienso que no muchos adivinarán, el temor de la competencia. Esto es lo que veo como pastor en la actualidad. A fin de cuentas, este es temor de competencia por asistencia a nuestras iglesias y por dólares. Cuando se trata de atraer a las personas a las iglesias, ¿con quiénes o contra qué compite la iglesia? Más y más la respuesta es la cultura de entretenimiento en nuestro país. En mi calidad de pastor reconozco plenamente cuán tenue es la línea que separa las ideas del entretenimiento, la educación, la edificación y la excelencia. A menudo es un paso muy pequeño de un lado de esa línea al otro. Lo sé, porque como pastor principal de esta iglesia, en última instancia, yo soy el responsable por la gloria que se da o no se da a Dios en los cultos de adoración. Ni Dios ni mis colegas pastores me han nombrado para preparar una lista de verificación para que las iglesias del siglo XXI usen al preparar los cultos de adoración los domingos por la mañana. Sé que hallar equilibrio es un reto semana tras semana. Todo lo que tengo que hacer es recordarnos, conforme marcha el mundo, demasiado a menudo también marcha a la iglesia. A los pastores en la actualidad más a menudo se les juzga por su destreza para hacer que una congregación se ría, se divierta, que por el contenido bíblico de su predicación. Sobra decir que no hay nada de malo con la risa y la alegría en la iglesia los domingos por la mañana. Hay tanto humor crudo Y detractor en el mundo actual que reírse para la gloria de Dios es un resultado maravilloso de la reunión del pueblo de Dios y a mí me encanta reírme. Mi principal preocupación Es que la cultura del entretenimiento, con su énfasis en presentadores de programas de entrevistas, ángulos de atención reducido a segundos, lo más reciente en artilugios y trucos de alta tecnología, puede dejar escaso tiempo el domingo por la mañana para enseñar y predicar la palabra de Dios. En Hechos 2.42, lo primero en la lista que caracterizó la asamblea de las primeras iglesias en Jerusalén fue que preservaban en la doctrina de los apóstoles. Más que cualquier otra cosa, el contenido de la Biblia es lo que el Espíritu de Dios usa para renovar la mente del alma que es transformada de la oscuridad a la luz por la fe en Cristo. Es la verdad, dijo Jesús, lo que da libertad de los patrones y paradigmas del pecado a las personas y las lleva de la libertad de la vida por la gracia de Dios. Esa verdad está contenida en la Biblia. Ahora, Me hablo a mí mismo y a mis colegas pastores. Depende de nosotros hacer de la palabra de Dios una prioridad en la vida de la iglesia. Desde los estudios bíblicos para niños el domingo, a clases de adultos y todo grupo de estudio en el hogar, no hay razón por la que no podamos duplicar lo que parece haber sido el patrón de la iglesia inicial, la lectura y la explicación cuidadosa de las cartas de los apóstoles que circulaban por las nuevas iglesias en el primer siglo. Hoy lo llamamos predicación expositiva, pero no es otra cosa que tomar a los seguidores de Jesús y enseñarles la misma doctrina de los apóstoles que aprendió la iglesia inicial versículo por versículo, domingo tras domingo, semana tras semana, año tras año y observar a los creyentes crecer en ese medio ambiente. Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la alternativa es ver que los creyentes siguen siendo creyentes Niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 14 Si cualquier mezcla de educación, edificación, entretenimiento y excelencia que forjamos en nuestras iglesias resulta en la madurez cristiana mediante la enseñanza fiel de la doctrina de los apóstoles, entonces considero que eso le agrada a Dios. Pero si estamos empujando la Biblia a los márgenes sobrantes de nuestros cultos de adoración y del ministerio educativo de nuestras iglesias, estamos contribuyendo a su marginación en nuestra cultura. Lo que los adultos aprenden y ven como prioridad en sus iglesias, influirá en las prioridades que pasan a la próxima generación. Las iglesias en última instancia juegan un papel decisivo en si la Biblia se margina o si se les centraliza en nuestra cultura. En cuarto lugar, pensemos en la medida de la marginación. ¿De dónde viene la idea de que la Biblia se le está marginando en nuestra cultura y en nuestras iglesias? Desde una perspectiva cultural, la simple observación lo demuestra. Lo vemos en los salones de gobierno, la educación y el mundo comercial. Hay excepciones, por supuesto, y todavía me asombra por la más antigua y más respetada revista de negocios en los Estados Unidos, Forbes. Aunque usted... No lo crea. Imprime un versículo bíblico favorito enviado por un lector en la última página de cada número. ¿Lo sabía? Hay incontable número de maestros, entrenadores, dueños de negocios, incluso algunos políticos que hacen de la fidelidad a la Biblia un hito característico de su vida vocacional y personal. Pero en general, uno ve muy poco de la Biblia en la arena pública de nuestra nación. Un método más indicativo es observar la investigación realizada por organizaciones de encuestas como Barna, Gallup, Pew. Tal investigación es a la vez definitiva y desalentadora en lo que tiene que ver con el lugar de la Biblia en la vida de los cristianos. Tenemos que dar por sentado que el papel de la Biblia en la vida de los cristianos como individuos es un reflejo hasta cierto punto del lugar que la Biblia ocupa en la vida de las iglesias a las que asisten. Las primeras cifras que quiero darles... Fueron compiladas en diciembre del 2010. No se concentra específicamente en la Biblia, sino en la influencia de la religión en los Estados Unidos como un todo. Eso, por cierto, incluye el cristianismo, que afirma que la Biblia es la fuente central de autoridad en la religión cristiana. La organización Gallup preguntó a un muestreo de estadounidenses al momento presente: ¿Piensa usted que la religión como un todo está aumentando su influencia en la vida estadounidense o perdiéndola? Luego compararon dos fechas. 1957 y 2010 En 1957, el 69% de los encuestados pensaban que la influencia de la iglesia estaba aumentando. En el 2010, solo el 25% opinaba eso. En cuanto a perder su influencia en 1957, el 14% pensaba que era así. En el 2010, el 70% piensa que es así. En 1957, un 10% pensaba que no había habido ningún cambio, pero en el 2010, solo un 2% opinaba así. La organización Barna publicó en octubre de 2009 cifras comprensivas, lo que abrió todavía más la ventana de la perspectiva respecto a si la Biblia todavía se le respeta como libro sagrado. El 90% de los mayores de 64 años ven la Biblia como un libro santo, en tanto que sólo el 67% de los que tienen entre 18 a 25 años tienen la misma opinión. Al comparar la Biblia, el Corán y el libro del Mormón, el 43% de los encuestados piensan que los tres libros ofrecen las mismas verdades espirituales. Una tendencia perturbadora que se nota en la investigación de Barna tiene que ver con la edad. Mientras más jóvenes son los encuestados, menos confianza tienen en la Biblia. Por ejemplo, a la afirmación, ¿la Biblia es totalmente acertada en todos los principios que enseña? Las respuestas que expresaban fuerte acuerdo fueron como sigue. Entre los ancianos, o sea, personas de 64 y más años, el 58% expresó fuerte acuerdo. Entre los 45 a 63, el 46% expresó fuerte acuerdo. Entre los 26 a 44 años, el 39% expresó fuerte acuerdo. Y entre los más jóvenes, de 18 a 25, solo el 30% expresó fuerte acuerdo. Y antes de que critiquemos demasiado a estos muchachos, ¿dónde obtuvieron ellos todo eso? Lo obtuvieron del hecho de que sus padres y sus líderes y la iglesia marginan la Biblia y no les dejan otra alternativa que creer, que no puede ser muy importante, debido a que nadie habla sobre ella ni se la enseña. Los más jóvenes están empujando a la Biblia incluso más al margen de sus vidas. El que dirigió el estudio de la organización Barna dijo que el tema central del enfoque de los jóvenes a la Biblia es el escepticismo. Cuestionan la historia de la Biblia tanto como su pertinencia en sus vidas Lo que lleva a muchos jóvenes a rechazar la idea de que la Biblia contenga todo lo que uno necesita para llevar una vida significativa A un hombre que ha abrazado el universalismo se le preguntó, según un artículo que leí hace unos meses ¿Cómo valora usted la Biblia en su iglesia? Y su respuesta fue esta Creemos que la Biblia tiene un lugar en el tapete, junto con las demás cosas que consideramos cuando estamos tratando de determinar qué hacer. Un lugar en el tapete. Amigos y amigas, la Biblia es el tapete. La Biblia es el tapete. ¿Recuerdan lo que le dije en cuanto al primer libro de lectura en Nueva Inglaterra y la educación original de los libros de lectura de McGuffey? La relevancia de la Biblia entonces no era recibida con escepticismo, pero ahora parece que lo es. Eso es lo que llamamos marginación, un cambio lento, sutil, persistente, en la forma en que nuestra nación considera la Biblia. Eso incluye a los cristianos que están representados en las encuestas culturales que he citado. Esta es otra evidencia de la marginación. En 1982, el Congreso de los Estados Unidos por resolución conjunta autorizó al entonces presidente Reagan a proclamar 1983 como el año de la Biblia. ¿Lo recuerdan? La resolución fue aprobada por mayoría abrumadora y se convirtió en ley de la nación. Corra la cinta. Hasta el 26 de mayo del 2009, cuando un grupo de 16 congresistas presentó un proyecto de ley para designar al 2010 como otro año de la Biblia. Una organización realizó una encuesta haciendo la pregunta... ¿Cuáles son las probabilidades de que el Congreso apruebe un proyecto de ley designando al 2010 como año de la Biblia? De las 7,681 personas que respondieron, el 86% dijo que la probabilidad era de casi nula a cero. ¿Tuvieron razón? El Congreso no aprobó el decreto. Así que desde 1983, cuando tuvimos un año de la Biblia, al 2010... Hemos recorrido largo trecho y ha sido en la dirección equivocada. En 1983, los dirigentes del país celebraron el año de la Biblia. En el 2010, los dirigentes de la nación escogieron no celebrar el año de la Biblia. Apenas 27 años han pasado para que esa pequeña ficha caiga en su lugar en el rompecabezas de la marginación. La mayoría de ciudadanos probablemente ni lo notaron y usted a lo mejor ni lo sabía hasta que yo se lo dije. Un historiador cristiano ha dicho lo siguiente La Biblia ha sido una característica permanente en la cultura estadounidense desde el principio del coloniaje europeo en Norteamérica. Las escrituras siempre han sido extraordinariamente potentes en la vida del país. Hasta algún momento a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, la Biblia existía como el más coherente, más ampliamente respetado y más poderoso de los medios por los cuales los estadounidenses ordenaban su existencia diaria y hallaban sentido en el universo en que vivían. Hoy a la Biblia se le ha empujado a los márgenes. El problema es que la marginación tiene lugar en las iglesias, tiene lugar en la cultura porque tiene lugar en las vidas de las personas. Cuando empujamos a la Biblia a la periferia de nuestras vidas, no pasa mucho tiempo para que la empujemos a la periferia de nuestra familia, a la periferia de nuestra cultura, a la periferia de todo aquello de lo que somos parte. Y es muy fácil, muy fácil que eso suceda. Así que, al pensar en todo lo que hemos aprendido en cuanto a lo que le ha sucedido a la Biblia, espero que usted diga, Señor, Yo no quiero que la Biblia esté en la periferia de mi vida. Quiero que esté en el centro de mi vida. Yo no quiero que la Biblia sea simplemente un libro que llevo a la iglesia los domingos. Quiero que sea un libro que leo todos los días y que penetra en mi corazón y en mi vida. Eso es lo mejor que podemos hacer. Y luego, cuando haya la oportunidad para hablar por la Biblia, hágalo. Por ejemplo... Sé que a los estudiantes de secundaria y de universidad de vez en cuando se les pide que redacten una composición y les dan permiso para que escriban sobre cualquier tema que deseen. Esa sería una buena oportunidad para escribir sobre lo que la Biblia significa en sus vidas. Así llegamos a la conclusión de este estudio. Ha sido muy aleccionador y, sin embargo, muy motivador para todos nosotros para que entendamos lo que tenemos que hacer para sacar la Biblia de los márgenes y volverla a poner en el centro. Póngala en el lugar en donde pertenece en su propia vida y en la vida de su iglesia. Mañana vamos a hablar acerca de la iglesia y cómo se ha llegado a considerar que la iglesia cristiana es irrelevante en la actualidad. Hubo un tiempo... en que solía ser el centro de todo lo que sucedía y ahora ha sido empujada al margen y ya no tiene la influencia que en un tiempo tenía. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Lo veremos aquí, mañana, en Momento Decisivo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.